Cuentos de hadas españoles El pájaro de oro Había una vez un rey que poseía el manzano más especial del mundo El árbol producía manzanas de oro Cada día el jardinero contaba las manzanas y mantenía informado al rey ¡Falta una manzana! El rey se enfadó cuando el jardinero le informó sobre la manzana perdida ¡El ladrón no será perdonado! Esa noche el jardinero le encargó a su hijo mayor la vigilancia del manzano Pero a medianoche el hijo mayor se quedó dormido A la mañana siguiente volvió a faltar una manzana Hoy le encargaré la guardia a mi segundo hijo La noche llegó y el segundo hijo del jardinero también se quedó dormido sobre medianoche La siguiente mañana volvió a faltar una manzana El tercero, el más joven hijo del jardinero, se ofreció para vigilar el árbol esa noche ¡Vamos, ladrón de manzanas, muéstrate! Cuando el reloj marcó las doce, escuchó un susurro en el aire y apareció un pájaro volando que era de oro puro Mientras mordisqueaba una de las manzanas con su pico El hijo del jardinero saltó y le lanzó una flecha Pero la flecha no dañó al pájaro Solo le soltó una pluma dorada de su cola y luego escapó volando La pluma dorada fue enviada al rey por la mañana y se convocó al consejo Todos coincidieron en que la pluma valía más que toda la riqueza del reino. Una pluma no me sirve para nada Quiero tener el pájaro entero ¿Quién es tan valiente como para traerme ese pájaro de oro? El hijo mayor del jardinero se prestó voluntario ¡Bravo! Y el hijo mayor salió para encontrar al pájaro de oro Cuando llegó a un bosque, vio un zorro sentado a un lado Así que cogió su arco y se preparó para disparar No me dispares, ya que yo te daré un buen consejo Conozco tu misión y sé que quieres encontrar el pájaro de oro. ¿Y? Escúchame bien. Llegarás a un pueblo esta tarde. Verás dos posadas, una enfrente de la otra. Una de ellas se ve muy agradable y bonita. La otra se ve muy miserable. Escoge la miserable para dormir por la noche... Pero el hijo pensó para sí mismo ¿Qué sabrá un animal como este del asunto? Así que lanzó su flecha al zorro Pero falló Y el zorro corrió hacia el bosque Luego continuó su camino Y llegó al pueblo donde estaban las dos posadas Y en una de ellas había gente cantando, bailando y festejando Pensó, la otra parecía muy sucia y pobre Pensó para sí Sería muy tonto si fuese a la posada, miserable. Así que fue a la posada elegante. Comió y bebió a su gusto. Y olvidó al pájaro y también a su país. El tiempo pasó. Y al no regresar el hijo mayor... ...el segundo hijo salió y le pasó lo mismo. Conoció al zorro. Este le dio el consejo. Pero cuando llegó a las dos posadas... Su hermano mayor lo invitó a entrar en la posada bonita Él se fue y se olvidó del pájaro de oro y también de su país El tiempo volvió a pasar Y el hijo menor también quiso ir a buscar al pájaro de oro Por favor, padre, déjame ir Pero su padre tenía miedo Ya he perdido a mis dos hijos Pero a mí no me perderás, confía en mí al final, el jardinero aceptó Y al llegar al bosque, conoció al zorro y escuchó el mismo buen consejo Ve a la posada pobre si quieres conseguir el pájaro de oro Gracias, zorro sabio Siéntate en mi cola, viajarás más rápido Pronto llegaron al pueblo El hijo fue a la posada pobre y descansó allí toda la noche A la mañana siguiente, el zorro volvió con otro buen consejo Ahora sigue hasta llegar a un castillo Delante del cual yace una tropa entera de soldados dormidos Ignóralos, entra en el castillo Y encontrarás una habitación donde está el pájaro de oro en una jaula Cerca de ella hay una jaula de oro preciosa ¡Pero no intentes cambiar la jaula! sino te arrepentirás! Después, el zorro volvió a tender su cola y el joven se sentó en ella y llegó a la puerta del castillo. El hijo entró y encontró la habitación tal y como le había dicho el zorro. ¡Sería muy raro llevar un pájaro tan elegante en esta jaula tan pobre! Pero nada más abrir la puerta de la jaula, el pájaro soltó un grito fuerte que alertó a los soldados dormidos Lo llevaron preso A la mañana siguiente, el tribunal se sentó para juzgarlo Y tras escucharlo todo, lo condenaron a muerte ¡Oh, piadoso rey! ¡Por favor, perdonadme la vida! Te la perdonaré con una condición Tráeme el caballo de oro que puede correr más rápido que el viento. Te perdonaré la vida y también te daré el pájaro de oro. Emprendió su viaje y se encontró con su amigo el zorro. Ya veis lo que ha pasado por no seguir mi consejo. Pero eres un buen muchacho, así que te ayudaré. Para encontrar el caballo de oro, tienes que ir hasta llegar al castillo, donde está el caballo en el establo. A su lado estará su cuidador, dormido, roncando. Llévate el caballo en silencio, pero asegúrate de ponerle la montura vieja de cuero y no la de oro, que está a su lado. Todo fue bien, pero cuando el hijo vio el caballo pensó... Le pondré la montura de oro, estoy seguro de que se la merece Pero cuando cogió la montura de oro, el cuidador se despertó Y lloró tan alto que todos los guardias vinieron corriendo Se lo llevaron preso y fue condenado a muerte Pero rogó de nuevo Si consigues traerme a la preciosa princesa, te perdonaré la vida Y te podrás llevar también el pájaro y el caballo Emprendió su camino y se encontró de nuevo con el viejo zorro. Si me hubieses hecho caso, te habrías llevado el pájaro y el caballo. Aún así volveré a ayudarte. Ve recto y llegarás a un castillo. Sube y pésala. A medianoche la princesa va al baño y te dejará que la guíes. Pero cuidado. No sufras por ella cuando te pida despedirse de su padre y de su madre Cuando llegaron al castillo, todo sucedió como había dicho el zorro A medianoche, el joven conoció a la princesa y le dio el beso La princesa aceptó escapar con él Pero le suplicó con llantos que la dejara despedirse de su padre Finalmente aceptó Y en cuanto llegó a la casa de su padre, Lo llevaron preso otra vez. Nunca tendrás a mi hija, a no ser que en ocho días cabes esa montaña que me tapa las vistas desde la ventana. La montaña era tan grande que nadie podría sacarla de allí. Después de siete días, en los que apenas avanzó, se sentó desesperado. Y fue ahí cuando llegó el zorro para volver a ayudarlo. Ven a dormir. Yo trabajaré por ti Y por la mañana la montaña no estaba El rey feliz le entregó a su hija Y el joven y la princesa se fueron De nuevo se encontraron al zorro Puedes tener a los tres A la princesa, al caballo y al pájaro ¿En serio? ¿Cómo? Escucha con atención Ve junto al rey y dale a la princesa Se alegrará mucho y tú montarás en el caballo de oro. Estrechale la mano para despedirte y luego dale la mano a la princesa. Después súbela rápido al caballo y galopa tan rápido como puedas. Luego vaya al castillo donde está el pájaro. Yo estaré con la princesa en la puerta. Muéstrale el caballo de oro y el rey te traerá el pájaro. Dile que quieres verlo para ver si es el pájaro de oro verdadero. Y cuando lo tengas en la mano, ¡escápate! Todo sucedió como dijo el zorro. Gracias, querido amigo, por tus buenos consejos. Estoy en deuda contigo. Entonces yo te ruego que me mates. ¿Qué? ¿No haría algo así? ¡Eres mi amigo! Muy bien, ese es tu deseo Pero te daré un buen consejo Ten cuidado con dos cosas en tu camino de vuelta No rescates a nadie de la horca Y no te sientes a la orilla del río Siguió cabalgando con la princesa Hasta que finalmente llegó al pueblo donde había dejado a sus dos hermanos Allí escuchó un gran ruido y alboroto vio que iban a ahorcar a dos hombres. Se acercó curioso y vio que esos hombres eran sus hermanos, que se habían convertido en ladrones. ¡Llévate todo mi dinero! ¡Pero perdona a mis hermanos! Después de rescatar a sus hermanos, llegaron todos al bosque, donde se encontraron por primera vez al zorro y los hermanos dijeron... Sentémonos a la orilla del río y descansemos para comer y beber Aceptó, olvidándose del consejo del zorro y se sentó a la orilla del río Sin sospechar nada, vinieron por detrás y lo tiraron al agua Se llevaron a la princesa, al caballo y al pájaro Y regresaron a casa junto de su rey Oh, gran señor, regresamos con el pájaro de oro y más Los hemos conseguido por méritos propios Hubo gran regocijo Pero el caballo no comía El pájaro no cantaba Y la princesa lloraba El hijo más joven había caído en el lecho del río Por suerte estaba casi seco Pero la loma era tan empinada Que no encontró manera de salir Una vez más Apareció el viejo zorro para rescatarlo Si me hubieses hecho caso, no habría ocurrido nada malo. Pero tú eres mi amigo y no puedo dejarte aquí. Así que agárrate fuerte a mi cola. Y lo sacó del río. Tus hermanos te querrán matar si te encuentran en el reino. Se disfrazó de hombre pobre y llegó en secreto al palacio del rey y nada más entrar por la puerta el caballo empezó a comer el pájaro a cantar y la princesa dejó de llorar luego fue junto al rey y le contó todas las maldades de sus hermanos fueron detenidos y castigados y el joven volvió junto a la princesa después de la muerte del rey fue el heredero del reino mucho tiempo después un día que caminaba por el bosque se encontró con el viejo zorro que le suplicó con lágrimas en los ojos que lo matara por favor amigo te suplico que me hagas este favor hazlo por favor el hijo más joven aceptó con tristeza nada más matar al zorro este se convirtió en hombre el zorro era el hermano de la princesa Que había estado desaparecido durante muchos años.